Estas posibilidades, tecnológicamente las posibilidades ya estaban. ¿Cómo es que pasamos, insisto, de sentir que dejar un mensaje grabado era no haber podido hablar con una persona, a pensar que es la manera de hablar con esa persona? Algo indica ese cambio y me parece que lo que indica debe indicar muchas cosas. Una, insisto, me parece que tiene que ver con... Es, es un indicio, una señal. Por eso el teléfono, como bien decía, es como una clave siempre de otras cosas. Del modo que nos vinculamos con los otros y una cierta preferencia epocal, podríamos decir, a vincularnos con el otro sin el otro. Me vinculo con vos, pues te quiero decir algo, pero si vos no estás ahí, mejor para mí. Y es decir, un cierto imaginario, un cierto deseo de época, de que habiendo otros, eh, trabemos un contacto lo más bajo posible.